d r o g a Sin s cortar, démense la casa, f o l l o n e s El mero mero, esto no es música, es droga. Con el f o l l o n yee, yee, yee. Me quisieron disparar, pero yo e s te h d i a b l a d o Siete balas me rozaron por los dos costados, hipnotizao. d El miedo me hizo gritar. Madrecita mía, no te quiero abandonar. Por favor, dame otro lugar, dame otro pensar. Yo me curo solo, ¿quién me podría anestesiar? Quiero aterrizar, pero sigo en pleno vuelo. Diez mil pies de altura por encima de este suelo. Estoy solo, ya no tengo ni a mi padre. Y aunque esté mejor parado, siento el mismo hambre. Ni el frío de los Andes, ni el infierno de antes. Van a poder frenar al jefe de los a t o r n a n t e s 俺の家族の悪い l が o るから、俺の家族の悪 o 子 o い i から、俺の家族 e t o 子 o いるから、俺 a 家族の悪い子 u いるから、俺の a 族 a 悪 r o g いるから、俺 s Yo sé que me quieren matar, me están haciendo en la cama pa いるから、俺の家族の悪い子がいるから、俺の家 observan en todo el lugar. Soy un problema para el juez y para la federal. La policía nacional me tiene en busca y captura. Yo vengo del infierno, rezar no ayuda. La cama para descansar. Intento mantenerme recto cuando todo se pudre. Mientras la droga t u r d e la oscuridad me cubre. El barco es un de entre la mugre, pero no abandono. Me querían ver en una jaula, pero no soy un mono. Me estoy quitando, lo estoy dejando. Ya solo me meto de vez en cuando. Ese demonio de la esquina me está llamando. Abusando de los blancos, me llaman Yango. Aprecia el rango, no te equivoques. No me hables del a r i l l o cuando aquí yo tengo un barco. Pero que vienen con cara de b o k u e pa' que coloque. Te traje mi mierda sin corte, voy con el home. Todavía Dios no me perdone, porque voy a seguir haciéndolo hasta que la muerte asome. Tú sabrás, hermano mío, si eres águila o paloma. e s t á n la cocaína que ni faba Maradona. Yo sé que me quieren m a t a r me están haciendo la cama pa' descansar. Me siguen y me observan en todo lugar. Soy un problema para el juez y para la federal. La policía nacional me tiene en busca y c a p t u r a Yo vengo del infierno, rezar no ayuda. La m e n t a oscura, sé que me quieren matar. Me están haciendo la cama p a descansar. Pero p i c h o malo nunca muere. Hierba mala nunca muere. Es el mero mero, eh. Follón en la casa.